hacer rápida, eh, de idiomas. Merci que

En francés, ya sabes que significa gracias, pero que en inglés significa misericordia. Con este tema llegó Duffy la británica a principios de los 2000, cuando muchos creían que iba a ser la sucesora de la mismísima Amy Winehouse, y un primer álbum llamado Rock Ferry, en el que se incluía esta canción y otras 10 canciones espectaculares. Siempre es recomendable escuchar a la británica Duffy. Dos y media a hora menos en Canarias. Enseguida, más música en Kiss con The Corps Bill Medley con Jennifer Worms o Prince, que llegará con su Purple Rain.

キース

y los noventa

80 Y los 90 hasta, hasta hoy. hoy.

Sonido directo desde Beirut con Mika y este Grace Kelly. Animándonos esta sobremesa de sábado 8 de mayo de 2021. 10 minutos y alcanzamos las 3 de la tarde, ahora menos en Canarias. Buen provecho si te p i l l a s ya comiendo y buenas canciones, la que, las que van a sonar en Kiss FM antes de cerrar esta hora de música. Enseguida llega Noasis, ahora One con Wake Me Up Before You Go Go.

XFM es más música y menos palabras.

¡90!

Un himno de los 90 protagonizado por los hermanos Gallagher, o a s i s d o n Luke, Buckinghammer 2. Y llegamos a las 3, las 2 en Canarias. Enseguida, información con mi compañero Daniel Reloa. v Y ya mismo abrimos nueva hora de música y lo haremos con grandes éxitos de los 80, como por ejemplo uno de、The、Queen, también b r u c e s p r i n g s t e e n Elton John o Michael Sembelo, entre otros.

Kiss FM está en todos tus dispositivos. Descarga ya la aplicación de Kiss FM para tu móvil o tablet y escucha tu radio favorita con la mejor calidad de sonido. ¿Tienes un altavoz inteligente? Pues pídele a Siri o Alexa que te ponga Kiss FM. Además, todos los podcasts de nuestros programas están disponibles diariamente en las plataformas de Apple, Google y también KissFM.es. Ya no tienes excusa para no volver a escuchar las mañanas Kiss o Play Kiss. También los programas semanales de Music.

Siempre 80s y Top Kiss 25. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy va contigo en tus dispositivos. Esto es Kiss. Si te gusta Fleetwood Mac, Kiss FM es tu casa. Porque además de sus grandes éxitos, también encontrarás las mejores canciones de Tom Petty, Doobie Brothers, Steve Miller b a n d Daryl Holland, John Oates, Eagles, Pretenders, Billy Joel.

Kiss FM, la casa de Fleetwood Mac y la tuya. Esto es Kiss. Kiss FM Noticias, la actualidad del mundo en 90 segundos. Con Daniel Relova. Muy buenas tardes, son las t r e son s las dos en Canarias. Más vacunas para Europa. La Comisión Europea ha aprobado un contrato por 1.800 millones de dosis de la vacuna de Pfizer Biontech, según ha informado.

La presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. El contrato contempla 900 millones de dosis garantizadas, así como 900 millones opcionales para su distribución entre 2021 y 2023. Mientras tanto, el virus sigue azotando a la India. Las muertes en las últimas 24 horas ascendieron a 4.000

187, Lo que eleva el total desde el inicio de la pandemia hasta los 238.270 fallecidos, manteniendo a la India como el tercer país con más muertes solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Un nuevo récord para este país azotado por una imparable segunda ola y que cumple una semana desde que empezó a vacunar a todos los adultos sin grandes avances. Por otra parte, España ratificó este sábado en la cumbre Unión Europea-India su compromiso de ayuda con este país ante esta grave situación.

...situación que está atravesando.

Y en Cataluña, i l l a pide paso. El PSC ha rechazado la propuesta de Esquerra de hacer un gobierno en solitario, porque en su opinión no garantizaría el gobierno fuerte y estable que necesita la región. Por lo que han pedido al candidato republicano Per Aragones que se aparte y ceda paso al socialista Salvador i l l a Tras 83 días de negociación infructuosa entre Esquerra y Juntspercat y el debate fallido de investidura de Aragones, los socialistas catalanes reclaman que la presidenta del Parlamento, Laura Borrás, permita que Illá se aporte.

Someta a un debate de investidura. Y terminamos, seguimos con cielos despejados, aunque no se descartan precipitaciones débiles por la tarde-noche en el oeste de Galicia y sur de Andalucía. Temperaturas altas para la época del año más propias de verano superan los 30 grados en Córdoba, Badajoz, Bilbao, Granada, Jaén, Logroño, Sevilla, Pamplona, Toledo o Zaragoza. Así lo dejamos por el momento, la información vuelve a las 4:3 en Canarias.

Calor, mucho calor. Si vas a salir a la calle a esta hora de la tarde, tres y dos minutos, hora menos en Canarias. Bueno, ya va tocando un poquito despedirse de las chaquetas, aunque no por mucho tiempo. A lo mejor mañana a estas horas tenemos que volver a sacar el abrigo del armario. ¿eh? Nosotros lo que vamos a sacar en esta hora es todo el arsenal de música. 58 minutos por delante para disfrutar de éxitos como los tres que llegan ya los próximos. Zumba Wamba con Top Zampin, Coldplay y ahora Michael Sembelo que nos invita a bailar con este Maniac. Esto es.

canción mientras jugábamos a una conocida consola ¿eh? un conocido juego de deportes de fútbol en el año 1998 llegaban ellos chamba guamba que no chumba ¿eh? con este t a s o m e t h i n g que suena así de bien a día de hoy también en Kiss f m ¿eh? a punto de alcanzar ya las tres y cuarto de la tarde ahora menos en canarias enseguida nos quedaremos con el mejor reggae con quien con el rey con b o b marley también con una canción un clásico de la música

Música clásica de verdad, versionada en estilo pop por un grupo alemán que triunfó y mucho también en la década de los 90. También sonarán por aquí James Brand y ahora Elton John con uno de sus grandes éxitos que suena en Kiss FM. Esto es Kiss FM. Lo mejor de los 80 y los 90.

ウエブトッツォン、ウエブ

Book of life incomplete without you here alone. I sit and reminisce sometimes. I miss your touch, your kiss, your smile. And meanwhile, you know I never cry. Cause deep down inside, you know our love will never ever die. Everything's gonna be alright.、Yeah. Everything's gonna be okay.、Yeah. Everything's gonna be alright. Together we can take this one day at a time. Can you take my breath away?、Yeah. Can you give him a

I l l be here e h w never you w a k up your you up take time and wake be here when e i'll be here when you wake up.、Uh -huh. i n thought my heart would miss a single beat. Caress your hand as I watch you while you sleep. So sweet, I weep as I search within to find a cure to bring you back again. And the sun will rise, open up your eyes. Surprise, just a b l i n k

And I, I try, I try to be positive Yo, a fight e r so fight, wake up and live Everything's on mind

Life to only see you breathe again, hand in hand as we walk on the white sands. To hear your voice, rejoice as you rise and say, This is the day that I wait and pray. Okay, today's i l e n c e as time just moves on. You can't hear it though, but I'm playing our favorite songs. I miss you much. I wish you'd come back to me. You see, I'd wait a lifetime because you're my destiny.、Uh,

Pusieron a hacerlo muy bien esta formación alemana llamada Sweetbox, mezclando lo mejor del pop del RB con lo mejor de la música clásica, este a i R de Johann Sebastian Bach. Tres y media hora menos en Canarias, everything gonna, Everything's Gonna Be Alright sonaba en KissFM y enseguida sonarán grandes de la música también como Madonna, Bruce Springsteen o Queen. Quédate. Esto es Kiss.

El boss b r u c e s p r i n g s t e e n conseguía el Grammy a la mejor interpretación vocal rock masculina por este fantástico Dancing in the Dark que acabamos de disfrutar juntos en Kiss FM. Así nos plantamos en las 4 menos 10 de la tarde. Enseguida, más éxitos con Roy Williams. Y ahora con Wet Wet Wet, nos vamos hasta el cine y este Love is All Around. Kiss, Kiss, Kiss. Kiss, kiss FM, lo mejor de los 80 y los 90.

「エスティスメイ

k f m descubre lo que tu radio favorita tiene para ti en internet. KissFM.es es la mejor forma de estar conectado al universo Kiss. No te pierdas las últimas noticias de los artistas más influyentes y participa en nuestros concursos y promociones exclusivas. e s c u c h a l a radio en directo con la mejor calidad de sonido. Además, tienes disponibles los programas completos de las mañanas Kiss, Play Kiss, Music Box, Siempre Ochentas y Top Kiss v e

Escúchalos cuando y donde quieras. KissFM.es. Lo mejor de los ochenta y los noventa hasta hoy. Está contigo en nuestra web. Esto es Kiss. Esto es Kiss. No sé cómo decirte dónde me he quedado tirada con el coche. Cuenta, cuenta. En Pelayo, gracias a la magia de hablar, sabemos el seguro de coche que necesitas. Que te vas a alegrar cuando la grúa llegue en un máximo de una hora.

Que escucharás las recomendaciones del mecánico la próxima vez que hagas una escapadita de fin de semana a la montaña. Pelayo, hablarnos acerca. No quiero ser recordado como el chico que mató a su padre. Y aquí estoy. Puedes pasarte la vida con una persona sin llegar a saber qué es capaz de hacer. Viviendo con un asesino. Los sábados a las 10 de la noche en Dickies. La vida te sorprende.

ú n e tía la corriente del cannabis legal en España de la mano del líder. Ya puedes abrir tu franquicia de la tía María por menos de lo que piensas. b e n e f í c i a t e de un 60% de descuento y abre tu negocio de CBD.

Y si quieres ser distribuidor, infórmate en l a t i a m a r í a e s en Vision Lab ya tienes media gafa gratis. Aprovechate ahora y ven a Vision Lab, que pagas la mitad por tus gafas graduadas, montura más cristales y también con progresivos. Moda y tecnología solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Mascarilla XFM de Security Mask, la mascarilla de mayor respirabilidad y cómoda del mercado. Consigue ya tu Security Mask de XFM entrando en XFM.es o en SecurityMask.es.

XFM Noticias, la actualidad del mundo en 90 segundos. Con Daniel Relova.

Las c u a t r o las tres en Canarias, buenas tardes. El PP, primera opción política. Según el barómetro publicado por La Sexta, por primera vez desde 2018, el PP se coloca como primera opción política en intención de voto con un 27,3%, seis décimas más que el PSOE. Más aspectos a tener en cuenta de este barómetro: Vox subiría hasta un 19%, todo lo contrario que Unidas Podemos, que baja hasta el 8%, mientras que Más País tendría un 4,4% de los votos. Y Ciudadanos,

Desaparecería del panorama nacional al no alcanzar ni siquiera el 2%. Más noticias: Calvo rinde homenaje a los exiliados. La vicepresidenta primera del gobierno y responsable de la memoria democrática, Carmen Calvo, ha agradecido.

La labor que personas y organizaciones que han sabido mantener viva la antorcha del exilio español, una labor, añade, imprescindible para conocer qué somos como españoles, de dónde hemos venido y qué hacemos en el mundo como la gran democracia que somos. En estos términos, Calvo ha clausurado el acto con motivo de la designación del 8 de mayo como el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la guerra civil y la dictadura.

Y en las carreteras, la DGT iniciará esta semana una campaña de mayor vigilancia de la velocidad en coincidencia con la entrada en vigor de las nuevas limitaciones en ciudad. A partir del martes, dado el carácter preventivo de la campaña, se anunciará a los conductores la existencia de dichos controles. Terminamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la contraseña más utilizada en España, según la empresa de ciberseguridad S2, que recomienda usar contraseñas mucho más robustas para blindar nuestros datos personales.

Servicios o aplicaciones en los dispositivos electrónicos. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, uno de los errores más habituales que cometen los usuarios en la gestión de las contraseñas es utilizar una clave débil y emplear además la misma en varios servicios y aplicaciones y en diferentes dispositivos. Con esta noticia terminamos. La información vuelve a las 5, 4 en Canarias.

Bueno, yo creo que es que nuestro cerebro tampoco da para más contraseñas. Yo el otro día estuve contando contraseñas y tengo 67 exactamente guardadas en el navegador. Espero que nadie me las robe porque entonces puede hacer un, un gran desfalco. 4 y 2 minutos, 3 y 2 y e s t á s e n c a n a r i a s Después de la información con Daniel Relova, sigue la música en Kiss FM con el mejor sonido de los 80, los 90 y los 2000. Yo soy Jorge m a r t í n e s un placer acompañarte en esta tarde de sábado y hacerlo con los éxitos de Smash Mouth, Edwin and Fire y ahora Sam Brown.

Please. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you?

Solo los grandes éxitos de los 80, los 90 y los 2000.

La versión que realizaron para la película, los chicos de Smash Mouth, aunque es verdad que la película, la persona, la voz que cantaba esta canción al comienzo de la misma era la de Eddie Murphy. Versión original de Los Monkeys del 66, una canción compuesta por Neil Diamond. 413 horas menos en Canarias después de I'm a Believer. Seguimos con más ritmo enseguida con Real Thing. También los sueños de los Cranberries que sonarán en cuestión de minutos. Ahora nos vamos hasta los 80 con Madness y este i t m u s t b e l o v e a i m a

Es. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es ti.

that we can say so much without words Bless you and bless me Bless the bees and the birds

ochenta y los noventa

y los 90

De las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Más música.

El mejor momento para hacernos alegrarnos la tarde. Sister s con I don't feel like dancing. Con ellos hemos alcanzado las cuatro y media de la tarde de este sábado 8 de mayo, primer día del fin de semana y último día del estado de alarma, lo que no quiere decir que se acabe la pandemia, por favor, que nadie empiece ahí a hacer locuras. ¿eh? Vamos a seguir haciendo nosotros locuras musicales en cuestión de tres minutos con los éxitos de MC Hammer también, Queen y Berlín con su Take My Breath Away.

スキス。

You can't touch this. You touch can't this.

Más Variado de éxitos de las últimas tres décadas. Esto es Kiss. Más música y menos palabra.

q u Es e una canción de película Skyfall, el tema interpretado por la británica Adele, tema central de la vigésima tercera película de James Bond, Skyfall, precisamente. Año 2012 y un añito más tarde recibió el premio Oscar a la mejor canción original, y es que se lo merece. Diez minutos y alcanzamos las cinco en punta de la tarde, ahora menos en Canarias. Enseguida nos vamos con el s u m m e r s u n en este día tan casi casi veraniego.

La música que llega de Texas. Ahora nos vamos hasta los 80 con el mejor pop electrónico. Los Reyes de Pet Smoke. Y este Just Can't Get Enough. h Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es k i s Esto es Kiss.

Esto es...

Este es Texas y este s u m m e r s o u n d Nos acercamos hasta las 5 h o r a menos en Canarias. Enseguida llega la información hasta aquí con Daniel Relova. Pero antes te recuerdo que tienes una cita esta noche con Top Kiss 25, no con Music Box y Tony p e r e t a A partir de las 10 en punto, Top Kiss 25 mañana. ¿eh? Muévete esta noche a partir de las 10. Vamos abriendo boca y lo vamos haciendo con el mejor sonido funky que nos traen ellos. Imagination con Justin Ilusion. l

Y los noventa. Hasta hoy. Tengo q e irse. e

Muy buenas tardes, son las 5, son las 4 en Canarias. Esta noche, España pasará del estado de alarma a un caos. Son las palabras del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, durante la clausura del decimoquinto congreso provincial del partido en Castellón. El dirigente popular ha resaltado que para evitar ese caos, el PP propuso un plan para que sirviera de guía a las comunidades autónomas, pero no fue tenido en cuenta. García Ejea ha asegurado.

Al comentar las recientes elecciones en la Comunidad de Madrid, que el reloj de la Puerta del Sol

Ha iniciado la cuenta atrás del sanchismo. Por otra parte, Ángel Gabilondo se encuentra bien. El candidato socialista ha asegurado este sábado que se encuentra bien tras permanecer un día ingresado por una arritmia cardíaca. Gabilondo reconocía este viernes que la intensa campaña electoral pudo influir en su arritmia. La debacle electoral ha provocado que Gabilondo no recoja el acta de diputado, así como la dimisión del secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco.

Acerca de las vacunas y sus patentes, la canciller alemana Angela Merkel se ha vuelto a pronunciar en contra de la liberación de las patentes y dice ver más riesgos que beneficios en un paso así, sobre todo en lo que respecta a la calidad de las vacunas y el espíritu innovador de la ciencia. Merkel

Ha recordado que la cuestión principal es hacer llegar cuanto antes la mayor cantidad posible de vacunas al mayor número de personas en todo el mundo. Y la pandemia también ha sacudido a las redes sociales. Durante el último año, Instagram y TikTok son las que mayor auge han registrado, mientras que Facebook y YouTube han experimentado una notable caída. Por otro lado, el móvil sigue siendo el principal dispositivo por el cual nos conectamos. Sin embargo, el uso de las televisiones inteligentes ha crecido bastante

Durante Los primeros meses de 2021. Estas son algunas de las conclusiones recogidas del estudio Redes Sociales 2021 de IAB Spain. Es todo por ahora. La información vuelve a las 6:5 en Canarias.

A través de la radio, a través del móvil, a través de la televisión inteligente, también a través de los altavoces inteligentes, puedes escuchar Kiss FM, también a través de internet, en kissfm.es en cualquier parte del mundo, así que no tienes excusa. ¿eh? Si te gusta la buena música, si te gusta lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy, llévanos contigo y sonarán en tu radio canciones como estas tres, con Michael The Mechanics, Kelly Clarkson y Ray Parker Jr. Saludos de Jorge Martín.

s u n a tu fin de semana en Kiss FM con canciones como esta de m i k e a n d The Mechanics y su Over My Shoulder, canciones que te gustan, canciones que incluso podrás cantar, como ese Sweet Home Alabama que enseguida recordamos juntos en Kiss FM. Antes el King, una de las jóvenes promesas de la música country norteamericana y ahora otra de las grandes, una de las ya consolidadas. ¿eh? Tina Turner, suena en k i s s Kiss FM.

Lo mejor de los 80. 80. y los 90 hasta hoy.

Gañitándose en este Crying d e Aerosmith que suena en Kiss FM, justo a punto de alcanzar las 5 y media, ahora menos si estás en Canarias. En 3 minutos sigue la música en Kiss FM con más artistas y más grandes, pero antes déjame que te cuente, que te hable de un estreno, porque ya está disponible en Disney Plus a través de Star Nomadland, la gran triunfadora de los Oscars de este año con 3 estatuillas: mejor película, mejor dirección y mejor actriz por a Frances McDormand, dirigida por Chloe z h a o

Cuenta la historia de f e r n una mujer que a bordo de su furgoneta se embarca en un viaje fuera de los límites de la sociedad actual. Nomadland ya está disponible en Disney Plus. Esto es Kiss.

Esto es Kiss. Kiss. Tu día de trabajo volará. Con m á s v a r i e d a d La mejor mezcla m u s i c a l para tu día de trabajo perfecto

Que puedes cantar tú solo. Canciones que te hacen sentir bien. Con más música. Con más variedad. Con los grandes éxitos de las últimas tres décadas. Tell me w h a

キースケースケースケースケースケースケースケースケースケースケースケースケースケースケースケースケスケー

ライフォンドスター、ユーワンティーフ、ユーストーマイカー、ユーワンヴィク